I se ha, ha, que s'ha posat per a un determinat instrument, a un arbre, no a la seva volta, doncs un arbre. I d'això aquí sí, m'he volgut parlar, doncs és, Antonio, que eh, només per a, a, a l'orquestre de teatre té més pues, de mil arreglaments, més de mil prescripcions feles, d'obres de, de, de tots els estils después ya vamos a contar con esa patrón de el programa está acumulado principalmente a hombres que se van a estudiar la postura de son terapia, terapia, terapia y que eh, gracias a las que hace cada uno que hizo un poco un poco más que siempre hem pogut interpretar en la nostra conjunt, són conjuntes en un, conjunt de, de un quartet de de, de, corda, de corda, posada. I de més, començarem doncs, en, en una obra, pesament una obra un poc. I això estoi un poc estranya, perquè és una una obra per a piano original clàssic, però la ha espanyola de Joaquín Palas, que era un pianista a Barcelona va a proposar aquesta hora per a piano, però eh, realment l'haureu escoltat alguna volta, es eh, tocada a la guitarra, perquè les prescripcions de càrrega i després de les interpretacions de Segovia són les que venen a proposar aquesta hora. Ara anem a escoltar-la doncs, en quartet de cor de, de l'Armosac. Mm? Comencem a dir. Gràcies. Mm. de la cal discutir si eh, no es más adecuado este conjunto de instrumentos que el piano para, para interpretar, ¿eh? Que se maneen pero Amen. <sí> que me caen se van de esa manera ¿no? no llamar, pues, pues, para sentarte en Santa María pues está en el Sánchez bueno realmente eh, lo que es transcripción o arreglos realmente son transcripciones ¿no? pasar pasado el instrumento son tal vez ni son menos diferenciales estos son que cien el algún por aquí cuando se vol obra. para encargarse a las que se vean la hora del piano la obra se quiere volar son los profesores un día yo no había venido a ver cómo Tarrega tarciudía del piano para tomar una guitarra fragmentos de obra de Hermín incluso y le daba es que Tarrega no estaba muy reconvenido transiciones de nuestras fricciones lo que para que el público se lo pedía, y lo tenía que tocar que tocar o sea, me confieso, me dijeron, que sea, el concierto lo hicieron él nunca estuvo convencido la cena de Málaga cuando un disco en vasos como es imposible en la música poder tocar en la guitarra tal vez va a cambiar y va a durar diferente la obra final, es más obra es, el padre, es una obra que toca conforme la creación cuando se toca pero una manera de que oye, porque no me gusta lo de Malas, porque no puede hacer esa, no, pues, para que no a van a modificar al final de piano a guitarra la obra pierde de piano un fuerteto y aguaña que tiene una segunda vez que no no vengan el de piano ni en tres a tres por dos que mantener una cuarta y la quinta de hoy si sí, en vez de 4 no, no es que se un, va a hacer una oferta completa el matriz arreglista, porque es que sea una persona oferta, el adaptador, lo que arreglista es la propia organización. Según la obra, puede adaptar a mucho mejor la de tal manera que el matriz comprentor, según que aplaudiría ese aumento. Han tocado la tarrega. La aumentar la realidad es muy difícil, porque es decir, su opinión que ve, dice estrangular al adaptador. Si le coloca más música, la obra es diferente a la que el tercero, el que te era el segundo era Beethoven, la segunda porfea que es un palito, de a enormemente, a una realidad que vea esta música, y eso es un ejemplo. Con lo cual, un ejercicio de Granado puede aprender siempre en una corteza y ahora la otra. Después tenemos una, una cosa, son cuatro sensibilidades, cuatro de diferentes, cuatro niveles de volé y sentir el sur cada uno en cambio toca la entidad sobre su programia más pluralidad, de vez de sentimiento, de pulsación, etc. de tal manera que igual según aprendió, porque queda es igual reducirla a un sistema menor el armonio en comerla, que no piano no decir que hacía menos, sino que hasta que la hay una más o ampliarla a lo que y eso es que están teniendo nosotros de los hombres una obra de choque y esta contra la guerra vamos a complicar armonía entre que el tichotiniano o el ¿Eh? y esto es pues y Carlos ya van buscando el no sé, a ver a Hermann de Manatabur no todo se puede percibir una no, manera que es se tan iluso es decir por el simple de que muy tocan esa obra puede tocar sino va a tocar la dignidad que va para el autor y saber normalmente hay que tres meses ya muchas gracias hay que estar preparados bueno bueno pues sigamos nos rezo interpretaremos en el ambiente torero pues una castiza obra circulada Madronius que va a proposar el el el el el el el el el el el autor de, de Sarsuebres con José Fernández y de gran parte del refector y eh, moderno español de para, para Alipar entre ellas eh, esta obra Madroños que va a dedicar a Andrés Segovia y que en la Segovia va a popularizar en los mejores escaracios de ella recordó? ¿Ni la obra de esta? De la Antaú no, no, Esta obra la recuesta completa queda en 60, no menos y que va a estar en la provincia con Margarita, la vais a ver no sabe cómo oh. hacer Parece que era, que era lo la tarjeta de la pianista obra de piano que hoy en día cuando la imaginé la imaginé un 7 de guitarra muy pocas en, en piano siempre la imaginé tocada por la guitarra y es con un segundo instrumento y ahora el carácter eh, eh, eh, que realmente requería más que el instrumento original y después interpretaremos el tango el tango que ya me han tocado el, el tango de las eh, hojas de álbum de las 6 hojas de álbum de, de la playa al que diga Antonia Valls, eh, Alberti va ser el que va dir que preferia les transcripcions de càrrega als seus profesors originals per al piano i al professor de segons fàbils. La veritat és que això l'honra eh, eh, en el seu servici a la música front al servei perfil. No? Anem a, a tocar Granada i després Però, a Franco. Te parece ser completat perquè me gusta más escribir a la guitarra que los pies.